El gobierno provincial dispuso un aumento en las unidades fijas que determinan el valor de las multas, que pasarán de 172 pesos a 181. Las contravenciones como conducir sin la licencia habilitante, cruzar un semáforo con luz roja, circular a contramano o por la banquina y girar a la izquierda donde está prohibido, ahora tienen un rango de 54.000 pesos a 181.000 pesos de multa. El monto de la unidad fija se determina por el costo de la nafta infiña en el Automóvil Club Argentino de La Plata, por lo que en el caso de un nuevo incremento de los combustibles es probable que las multas también lo hagan. Comienzan las elecciones en la UNLP. Desde este miércoles los estudiantes de la UNLP de las 17 facultades concurrirán a las urnas para elegir sus nuevos representantes en los distintos órganos de gobierno universitario. Escuchamos a Patricio Lorente, secretario general de la UNLP. Que es una gran alegría para toda la universidad eh, recuperar eh, plenamente no solo una eh, tradición participativa y democrática, sino una de las bases de la organización institucional de nuestra Eh, universidad Nacional de La Plata. Recuperamos plenamente el funcionamiento institucional, político, democrático de una universidad reformista como la nuestra eh, con elecciones estudiantiles que son todos los años y que todos los años eh, ayudan a mejorar eh, la democracia universitaria. Un servicio que informa más acerca. Se realiza el Encuentro Nacional de Derechos Humanos y Educación Superior. La Universidad Nacional de La Plata será sede del segundo encuentro que este año se titula Desigualdades, Derechos y Educación Superior, Saberes, Experiencias y Luchas en Tiempos de Capitalismo Pandémico. Es abierto a todo público y está especialmente dirigido a docentes, investigadores, egresados y estudiantes universitarios y de nivel superior. Tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre en el Centro de Convenciones del Edificio Sergio Carcachof. Para más información les interesados pueden escribir al mail nacional encuentronacionalddhh2022.gmail.com o ingresar a congresos.unlp.edu.ar La temperatura mínima para hoy en las regiones es de 10 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión.